Nuestra invitada a esta hora también es una persona, oiga, nueva también, Andrea Borja. Oiga, qué chévere, cara nueva. Pues para mí es nueva, de pronto no es nueva, pero para mí es nueva. Eh, Andrea, tengo este muy buenos días. Buenos días, los saludo a ustedes, a todos nuestros oyentes. Bueno, ¿quién es Andrea Borja? Cuéntenos un poco. Bueno, Andrea Borja es una mujer joven de 25 años, nacida y criada en nuestro municipio. Es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto. ¿Este estudiante de Uniminuto? Sí señor ¿De aquí de Soacha? De aquí de Soacha Vea pues hombre, estudiante <risa> mía <risa> Venga Andrea y, ahora, y no la conocía No, no, no, no. Entonces, ya somos seis mil estudiantes en un minuto Guillermo, 64% ya afortunadamente viven en Soacha Y pues le queda uno muy complicado, es muy complicado ¿Y estudia en la noche de distancia o en el día? Estamos estudiando en la mañana En la mañana, sí, pues es más complicado Bueno, Andrea Borja, ¿y dónde vive? Andrea vive aquí en el Hogar del Sol Cerca a nuestro Centro Comercial Mercurio Bueno, y cuénteme por qué le dio por estas, Andrea Bueno, eh, mi familia es de trayectoria política Creo que eso se hereda, lo lleva uno en las venas, ¿Sí? en la sangre Y me encanta mucho lo social Creo que soy una persona que tengo mucho para nuestro municipio Me dice que vive en Hogar del Sol En el Hogar del Sol, sí señor Les quedó chévere el barrio ya con el pasito ese por ahí, ¿no? Sí, nos quedó muy chévere, pero también Falta. somos un barrio demasiado olvidado Por nuestros directivos del municipio Bueno, Andrea, eh, tengo entendido que usted, una mujer joven, cambio radical, uy, un partido complicado cogido fuerte, ¿no es cierto? Fuerte, sí, señor. Usted me dice que su familia de tradición política, ¿por qué me dice eso? ¿Quiénes son? Bueno, mi abuelito se llama Carlos Julio Chaparro, él ha sido presidente de Junta ya casi 12 años, es Ajá. una persona que ha trabajado siempre en pro de nuestro municipio. ¿Y usted le sacó la avena a su abuelito? Le saqué la vena a mi abuelito. Bueno Andrea, ¿y por qué quieres ser concejal de nuestro municipio? Bueno, quiero ser concejal de nuestro municipio porque creo que tengo mucho por aportar, eh, debemos enfocarnos principalmente en las mujeres, los niños, los ancianos y los animalitos. ¿Los animalitos también? También, sí señor, los animalitos no tienen representación, son desvalidos, no se pueden valer por sí mismos, no tienen representación y quién los defienda, especialmente los animalitos de la calle venga le digo y que él ha dicho su familia por meterse en este cuento del, de ser candidata al consejo, la universidad que primero lo primero, segundo lo segundo que le han dicho ahí? No, tenemos el apoyo total, eh, mis padres mi esposo, mis tíos mis abuelos, primos, todos hacen parte de este proyecto Ah no, si el esposo la apoya va bien es, es, <risa> el problema es cuando el esposo no la apoya uno o la mujer no la apoya, no la apoya uno, Guillermo Si, sí, ahí si sí está un poquito como mal ahí no, sí si no, comienza, comienza uno mal O si no, pregúntele a un amigo mío que le mande el meme que le mandaron, de, de cuando la mujer no la apoya desde la política, y va con el profesor Eliezer a la alcaldía el profesor Eliezer, es una eh, persona que conozco hace bastantos años ah, okay. eh, salí de su colegio Asd ah, del colegio de El él. El Juan Pablo II Borbujas a no, Pero usted mijita suacha suacha. Suacha suacha sí, señora. Del colegio de él, de la universidad minuto. Exactamente. Creo que debemos tener sentido de pertenencia a nuestro municipio. Aquí tenemos todo lo que necesitamos y por eso tenemos que mejorar nuestra suacha para cambiar esa imagen que tenemos a nivel nacional. Lo hace sincera Andrea. ¿Cómo hace una mujer joven que pues obviamente es nueva para nosotros, así su pa su abuela ha sido una O sea, un, un personaje a nivel de la acción comunal Para poder vender una propuesta en un municipio donde se requiere plata Se requieren muchas cosas para que la conozcan ¿Cómo lo está haciendo Andrea? Bueno, estamos manejando una campaña muy sencilla Queremos cambiar la politiquería La tradición que hay Entonces estamos trabajando en puerta a puerta Estamos trabajando con nuestros vecinos del Hogar del Sol Con nuestra Comuna 1 Que nos conocen demasiado Saben los proyectos que hemos hecho Cuando pertenecimos a la Junta Se dieron cuenta que también hicimos una muy buena labor También administrado conjuntos aquí en San Mateo Entonces tenemos una trayectoria Y hay muchas personas que creen en nuestro proyecto O sea que ustedes vivieron en la Comuna 1 Sí señor ¿En toda la Sofía vida? o en dónde? Eh, Santa, Santa Ana Central Por eso el Colegio Juan Pablo II óigame y Andrea dice que es casada, ¿tiene hijos? Tengo un niño de 6 años No, ¿Y el niño también le acompaña o no? También me acompaña, se pone claro. la camiseta y él tiene su barra propia para acompañar a la mamá. No, pues me imagino que eso se vuelve todo un, un plan además el fin de semana, ¿no? Sí, sí señor. Andrea, ¿qué le han dicho los compañeros? que ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la acogida para esta candidatura? Bien, la verdad el grupo de concejales nos ha brindado muy buen apoyo, el partido como tal, el profesor Eleazar es una persona garante para todo este proceso. Bueno, Andrea, y pues dígame ahí la invitación a la gente que la está escuchando a esta hora, porque Andrea es el número 12 de Cambio Radical. Oiga, usted me trajo todos los 12. Me trajimos todos los 12. Mire, usted sí, hombre, es que va en orden, ¿o okay? qué? Los números de la suerte, ¿no? Sí, no, el número, ¿cuántos son? 19 en la lista, 19. ¿cierto? 19 en la lista. ¿El número fue al azar o usted escoge ese número? No, el número fue al azar. Sí, eso a veces es mejor al azar exacto porque había una discusión creo que en todos los partidos por el primer y segundo puesto pero yo tengo los dos tengo uno y dos, ¿Te los dos <ríe> exacto Venga, Andrea, sí, número 12 cambio radical que le, le dice a su gente que la está escuchando ahora a la gente que no la conoce es una mujer muy joven una mujer que es eh, eh, una mujer que ya es casada, está estudiando tiene su hijo, tiene su familia y además de esto quiere ser concejal del municipio de Socha por el partido de cambio radical y apoya al candidato a la alcaldía el profe Eliezer, ¿qué bueno, le quiere decir? Quiero invitarlos a todos a que apoyen nuestro proceso, este es un proyecto que tenemos en pro de mejorar nuestra soacha, somos unas personas jóvenes que queremos renovar el consejo eh, si dice un viejo, viejo alagión que Escoba Nueva barre bien, entonces queremos aplicarlo y queremos cambiar esta imagen que tenemos de nuestra soacha ¿Es consciente que solamente el 8% de los inscritos va a llegar al consejo? Sí, señor. Porque soy consciente. Eso, estuve revisando el tema Guillermo y es, me da el 8.4 exactamente de opciones tienen cada candidato en su hacha porque eso es lo que va a llegar al consejo, o sea, no hay más espacio y hay escrito un buen número de candidatos. 257, 255. Bueno, sule todos los días le toca mandármela. Debería colocarlo ya en mi en mi, en <risas> mi agenda porque todos los días eh Le, le pregunto lo mismo a Zulay, ¿cuántos <risa> candidatos hay inscritos al consejo de Soacha? Y todos los días tiene que escribir, lo que es lo mejor. Sí. Pero ahí vamos. Sí, pues hombre, qué chévere, Guillermo. Andrea Borja, sí. candidata al consejo, de una mujer joven. Venga y, y vive aquí en el, en el hogar del Sol, en, en, aquí en el hogar del Sol con su familia y todo. Sí, señor, con mis padres. Como una tres. Como una tres. No, qué chévere. Qué chévere. El eh, hogar del Sol es una comunidad donde hemos recibido personas de toda parte de Bogotá, a nivel nacional, pero como tal los hemos recibido con amor, qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestro municipio y crearles el sentido de pertenencia, que vean que si ya viven aquí también son suachunos y como tal deben cuidar nuestra ciudad. Bueno, ahí está nuestra invitada de hoy, Andrea Borja, una estudiante de Administración de Empresas. Sí, señor. Y que además de esto quiere ser candidata al Consejo 255. Diego, ni minuto. No. ella es de Uniminuto no, no, pero que sí, ella en no. estudia en Uniminuto sí, aquí para es. que le recordemos donde estudia porque también hay no, que recordarla no, no que hay, hay que hacer la publicidad ah. no me por lo que es la universidad <risa> no, no, no, no, no. No, y también hacemos parte de un proceso que hay con el SENA Y un convenio que en la Universidad un minuto es una oportunidad muy buena que le dieron a muchos estudiantes. Sí, claro, un convenio para los, para los tecnólogos. Tecnólogos, sí señor, también hacemos parte de ese es, proceso. Ah, ¿también está estudiando eso? Sí señor. No, mi hijita, y además <risa> candidata, mamá, esposa, candidata, estudiante y estudiante, no Que pasa es que las mujeres tenemos todas esas capacidades y más. Bueno, qué bueno que esté con nosotros, Andrea Orja, un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias por la invitación.